Empiezo con el nombre de Allah. El Clemente, el Misericordioso. Oh profeta, ¿por qué te prohíbes algo que Allah te ha hecho lícito para complacer a tus esposas? Mas Allah es indulgente y misericordioso. Allah les ha prescrito cómo expiar los juramentos que no vayan a cumplir. Allah es su protector y es el omnisciente, el sabio. Y cuando el profeta confesó un secreto a una de sus esposas, Hafsa, y esta lo desveló a otra, a Aisha, quien tampoco guardó el secreto, Allah le reveló a él lo sucedido. Entonces, él le hizo saber a Hafsa parte de lo que ella había revelado y le ocultó parte por respeto. Ella le preguntó: ¿Quién te ha informado de ello? El profeta respondió: Me ha informado aquel que tiene conocimiento de todas las cosas y está bien informado de todo. Si las dos, Apsa y Aisha, Se vuelven a Alá en arrepentimiento. Alá las perdonará. Mas si vuelven a confabularse contra él, sepan que Alá es su protector y que lo auxiliarán el ángel Gabriel y los creyentes piadosos, así como el resto de los ángeles. Sepan que si él las divorcia, Alá las sustituirá por esposas mejores que ustedes, que se sometan a él que sean sinceras creyentes que sean constantes en su obediencia que se vuelvan a él en arrepentimiento que lo adoren con devoción y que ayunen ya sean divorciadas viudas o vírgenes oh creyentes protéjanse a ustedes y a sus familias de un fuego en la otra vida cuyo combustible son los hombres y las piedras que estará vigilado por ángeles de extrema dureza y severidad que no desobedecen a la en nada y le obedecen en todo lo que les ordena y el día de la resurrección se les tirá a quienes negaron la verdad o oh, ustedes quienes rechazaron la fe hoy no podrán excusarse recibirán el castigo que sus obras merezcan Oh creyentes arrepiéntanse sinceramente a Allah para que su Señor perdone sus pecados y los haga entrar en jardines por los cuales corren ríos el día en que Allah no humillará al profeta y a quienes crean con él sino que los honrará la luz de sus buenas acciones se proyectará delante de ellos y portarán sus libros en la derecha para que puedan cruzar con éxito el puente sobre el infierno dirán Señor haz que nuestra luz siga brillando hasta que entremos en el paraíso y perdona nuestras faltas en verdad tú eres todopoderoso oh profeta Haz frente a quienes rechazan la verdad haciendo uso de las armas y a los hipócritas con duras palabras y haciendo que se cumpla la ley de Allah y ser riguroso con ellos. El infierno será la morada de todos ellos y qué pésimo destino. Allah pone como ejemplo de quienes negaron la verdad a la esposa de Noé y a la de Lot. Ambas estaban bajo la protección de dos siervos rectos y virtuosos, mas ellas los traicionaron y no lo siguieron. Y sus esposos no pudieron hacer nada para librarlas del castigo de Allah. Y el día de la resurrección se les dirá: "Entren en el fuego con los demás". Y Allah pone como ejemplo de quienes creyeron a la esposa del faraón cuando ésta imploró a Allah diciendo, «Señor, constrúyeme una casa en el paraíso junto a ti, y sálvame del faraón y de sus acciones, así como de la gente injusta». Y pone también como ejemplo a María, la hija de Imran, que conservó su castidad, e insuflamos en ella un soplo de vida proveniente de nosotros a la vida a través del ángel Gabriel y creyó en los preceptos de su señor y en los libros que había revelado y fue de quienes lo obedecían y adoraban con devoción